Hola. Sí, ¿qué haces Maxi? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Todo bien, sí, acá la, la conexión es muy mala, así que se, se va a escuchar medio cortado. No, se está escuchando se está escuchando muy bien. Día libre hoy, por, por fin, día libre. Después de dos meses, nada, sí, hemos tenido día libre. Pero sí, disfrutamos, fuimos a comer con el equipo y así que nada, ya estamos acá en el hotel porque mañana temprano nos, nos vamos a, cambiemos de ciudad. Bueno, eh, contame cómo vimos todo, este, estuvimos siguiendo atentamente todo lo que pasó a través de la prensa, a través de lo que nos traía José Montesano desde allá, la, la zona mixta, lo que pudimos hablar, este pero cómo lo vivieron ustedes en la intimidad, qué significó para vos este triunfo, qué significó para el grupo frente a Serbia. Sí, bueno, lo, lo que significó lo vieron todo porque los videos festejándolos, Eh, eh, volaron Tacho en el vestuario, ah, lo estás el, el, el televisor, todo eso, lo vieron todo, así que eso fue, eh, con mucho folia, mucho todo muy contento, la verdad que me, lo, lo habíamos pensado, lo habíamos soñado, pero bueno, de ahí es que sucedió otra cosa, y sucedió, y como que nos sacamos un peso, un, un sueño de encima, y, y bueno, acá estamos en las semifinales. Eh, pensaban llegar hasta acá o, o no, porque algunas declaraciones este son digamos más encontradas, ¿no? Yo no hablo de sorpresa porque cuando un equipo es importante como el argentino, a veces hablar de sorpresa este parece como que uno no tiene en cuenta el equipo argentino, pero la idea era siempre la idea de llegar lo más alto posible, pero eh, sabían que podían llegar hasta este lugar. Ah, y el único que, que lo creyó, que no lo dijo en un principio fue Luis Eh, cuando estábamos en Bahía, nos dijo que estábamos para jugar semisinales, pero, pero bueno, de ahí a creerle es otra cosa. La verdad que yo no le creí, personalmente. Eh, sabíamos que teníamos buen equipo, que podíamos competir con cualquiera, pero pero bueno, sabíamos que, que las potencias en, este, en esta instancia serbia, que tiene jugadores de NBA, tiene jugadores con mucho más experiencia, eh, pensábamos que en esta instancia viste nos iba a costar un poco jugar, pero, pero bueno, sabíamos que podíamos competir con cualquiera y ganarle a cualquiera eh, con nuestra idea de juego, si podemos imponer nuestra idea de juego. Y bueno, lo, lo hicimos muy bien contra Servio, los 40 minutos, eh, aportamos de todos lados, ayudando a, lo, a bueno, los bueno internos, en este caso que tenían teníamos un punto menos, eh, lo ayudamos de todos lados y se nos dio partido para nosotros, eh, merecido creo yo, porque manejamos el ritmo del juego, de juego muy Hubo un gran trabajo de todo el equipo, se hizo muy larga la banca, ¿no? Este algo que veníamos hablando en los, los, los programas, ¿no? Este todos aportaron sacando a Lucio que, que por ahí no no tuvo por ahí no que no tuvo minutos. El resto de los jugadores este hicieron un, un trabajo realmente muy pero muy bueno. Te tocó bailar con la más fea quizás y porque tuviste que marcar a a Bogdanovic, no es fácil, no es fácil. Entraste por... la, la la más linda Dama, sí, la más linda, la más linda <risa> la más... Bravo, <risa> bravo Volpiano, <risa> el cómo arma el tiro rápido, Y qué puntería, ¿no? Un jugadorazo. Yo decía que lo había visto en la entrada en calor, Yo en entrar su entrada en calor con todo lo que hacía y, y nada, tremendo jugador. Ahora que lo admiro muchísimo y, y bueno, después eh, obvio que somos rivales y y traté de competirle y ganarle. Y bueno, ganamos. Pero sobre lo que decía antes, eh, eh, sabemos que tenemos que plantear un muy intenso, muy físico, eh, de defensa, de muchas líneas. Eh, bueno, en este caso a Valdánovich, que era su goleador, cortarle eh, los reversos de gol. Eso llevaba un desgaste físico muy grande, así que sabemos que, que la rotación iba a ser eh, muy larga, con minutos más corto pero la rotación más larga. Y, y bueno... Eh, los que tenías que entrar, por ahí ofensiva ofensivos, y atrás de esos minutos que, te, que tengamos no se note, y bueno, eh, Agu, yo, Luca, que entramos del banco, creo que lo hicimos muy bien. La verdad que lo hicieron muy pero muy bien, y tuviste hasta la oportunidad de poder convertir con una, una corrida, donde te sacaste un poquito el defensor con la mano izquierda, y con la mano derecha a una mano metiste un bandejón. Sí, tenía miedo que me otra etapa porque la jugada pasada, bueno, me había me metido en una etapa. Sí, exacto, pero, exacto. Pero, sí. pero no, la verdad que fue un partido muy lindo de jugar, adentro se jugaba con una intensidad y una concentración que, que la verdad que no quería que se termine más el partido, pero pero bueno, muy contento por la victoria y ahora pensé... Imagino que estás viviendo un momento muy particular de tu carrera, ¿no? Eh, pasó todo también muy rápido, Bahía Básquet, San Lorenzo de Almagro, todo lo que se ganó con San Lorenzo, sí. Selección Argentina, este, siendo muy joven, siendo tan tan joven, uno parece como que Máximo Filero va a ser un montón que está y sos realmente un, un, un péndex y Mira. pasó todo muy rápido, ¿no? Sí, sí. sí. Pero, o sea, lo voy a dejar pensar que tenía 23, pero tenía, tenía 21 todavía. <risa> pero, pero sí, trato de disfrutarlo porque, bueno, también es una etapa de crecimiento donde eh, por ahí la euforia de que jugar cubal, ¿eh? que tenés muchos minutos, eh, no te juega mucho a favor. Entonces trato de cada minuto disfrutarlo y cuando hay por encima un minuto o algo, trato de disfrutarlo, hacerlo 100% eh, con con Polonio lo pude hacer, tuve mi minuto final ofensivo que, y bueno, también está bueno a, a, desde el cuadro tener eh ahí, jugando, pero pero la verdad es que estoy muy contento con, con el rol que estoy haciendo, con bueno, eh, en este caso de defender mejor y es lo que me, lo que me hace estar minutos minuto de enganche, así que lo, lo voy a seguir haciendo y después ir af af afianzándome más en el equipo, que eso va va a ir solo hace unos años. Bueno, y hablaron algo de Francia, es muy reciente, ¿no?, porque Francia ganó hoy a la mañana, sí. este, a la mañana nuestra, tarde-noche, ustedes, vimos al cuerpo técnico de la selección argentina, justo me tocó hacer el partido para TG Sport y estaban ahí Gatti, Santander, este, Sergio y, y Silvio, estaban viendo el partido, digo, ¿llegaron a hablar algo de Francia? Eh, no, no, no, lo más, pero pero bueno, sabemos lo que es Francia, eh, eh, Tienen jugadores NBA, para la vez Son europeos que, que bueno, entienden Juegos FIBA, son inteligentes, intensos eh, Tienen buena mano un conjunto de los dos hacen doblemente poderoso Pero, bueno, sabemos lo, lo que es Y el juego perfecto que tenemos que hacer Mejor contra Serbia Y, y bueno, la técnica, táctica eso lo habla Ya, el partido de partido el equipo de partido Con Y, claro, la verdad que Sí, bueno Y bueno, todo, la verdad que es un trabajo enorme porque nos ofrecimos muchas cosas. Eh, scouting, videos, eh, papeles por todos lado y, y con eso, la verdad que en este torneo te da una mano grande y bueno, te, también te lleva a ganar partidos que son importantes. Maxi, querido, te agradecemos mucho el contacto, que tengas un buen viaje. Ojalá que puedas meterle un tapón a Gober de atrás y que ganemos con esa etapa al partido este así que y, va, y vayamos a la final sí, sí yo yo soy un tipo siempre muy optimista y claro. la verdad que este eh, le, le, con la selección argentina aprendí algo no desde 2000 para acá aprendí que nunca se puede hacer un pronóstico que por más que uno quiera no se puede hacer un claro. pronóstico porque Yo pensé que, por ejemplo, en el 2014 le ganábamos a España y nos quedamos sin gol en el segundo tiempo y quedamos no. eliminados y salimos décimo primero. Y por ahí, otro partido, pensás que no lo podés ganar y va a la selección argentina y le gana porque la selección es competitiva 110% y eso está buenísimo sí. y eso te asegura que ningún partido lo podés jugar relajado porque Argentina le puede ganar a cualquier equipo. Sí, exacto. Eh, nuestra tarea es entrar adentro de la cancha, dar el 100%. Y si un día toca que entre la bueno, mala suerte y al día te otra chance, pero eh, disfrutarlo, al 100% y después irte tranquilo a, a tu casa que, que diste todo. Sí, en este caso se va a tener que quedar un poquito más en China para jugar por el otro puesto, no te vas a ir a tu casa. Sí, sí, sí, nada, no, nada. No, no. Espero que sea por la final y no por el tercer y cuarto. Ojalá que sea por, por por la final. Estamos seguros de que así de que así sí, será. Ojalá. Max, un abrazo enorme. Bueno, nada, estamos todos con ustedes. Gracias por atendernos. Sí, este, por estar siempre y le mando un abrazo grande. Ahí está, Máximo Fiene Loop, eh, hablando con nosotros. Eh, la conexión va y viene, este, espero que se haya entendido la mayor parte de la nota. Nosotros creemos que sí y si no O en un ratito nomás después de la pausa les digo qué fue lo que nos dijo este y ustedes me escuchan a mí dale pausa.